Se ha dicho que el que se olvida de la historia se verá obligado a repetirla. En nuestra vida podemos evitarnos muchos problemas si simplemente tomamos el tiempo para recordar las experiencias que otros vivieron antes que nosotros y así evitar caer en las mismas trampas. Pero como descubriremos hoy en el siguiente mensaje del doctor David Jeremiah, hubo un rey en Israel que rehusó aprender del pasado y como resultado,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 Gracias y bienvenido a Momento Decisivo. Espero que usted haya llegado a conocer mejor a este hombre en el Antiguo Testamento que Dios usó de una manera maravillosa durante un tiempo de decaimiento espiritual en la nación de Israel. Hoy terminaremos la lección que comenzamos ayer al hablar de cuando cayó fuego de nuevo. Y si hay algún mensaje que usted haya escuchado que quisiera escuchar de nuevo, este es un buen tiempo para solicitarlo. Puede hacerlo fácilmente a través de nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Luego, el próximo jueves, daremos comienzo a una serie de mensajes que hemos titulado Lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Estoy muy emocionado de presentar esta serie porque creo que será de gran bendición en su vida y juntos aprenderemos lo que muchos se preguntan sobre la función de los ángeles. Así que espero que usted tome tiempo para escuchar esta serie de mensajes. Terminaremos nuestra discusión ahora del episodio de la vida de Elías cuando cayó fuego de nuevo. Comencemos. <música> borracho lo chocó en una intersección y ambos salieron disparados del coche. Lo curioso fue que el joven fue lanzado del auto a un sembradío mientras el coche giró tres o cuatro veces, yendo a parar exactamente con una rueda sobre la cabeza del muchacho, matándolo instantáneamente. Parecía como si alguien hubiera estado conduciendo el auto, aunque no había nadie en el volante. Fue un episodio tan abrumador que despertó lo que probablemente fue lo más cercano A un avivamiento entre los jóvenes con quienes yo había trabajado No fue solo que el joven haya muerto Fue la forma tan trágica en que murió No fue solo que fuera joven Fue la naturaleza extraña de todo el evento Lo que captó la atención de todos Así ocurrió con Acab Al oír la narración de la muerte de Acab uno piensa Vaya, no fue simplemente un accidente Pero evidentemente Nada de esto surtió efecto alguno en Ocosías Sucedió otra cosa. Empezando en el versículo 1 del capítulo 1 del segundo libro de Reyes, leemos: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Moab era una nación que por mucho tiempo había estado subyugada por Israel, habían tenido confrontaciones por mucho tiempo, pero durante el reinado de Acab habían sostenido relaciones más bien cordiales. Pero ahora que Ocosías había subido al trono y era más perverso que Acab, Moab se rebeló. De repente, Ocosías se ve enfrentándose a un enemigo que no había tenido antes. Eso debería haberle despertado porque ahora tenía una guerra que librar, ahora tenía una batalla entre manos, no estaba preparado para eso. En tercer lugar, la Biblia nos dice, en el versículo 2, Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo, Envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. No tenemos mayor información al respecto, pero el hombre estaba en una sala, en el piso alto de su casa, tal vez sin haber ido a la guerra contra Moab como debería haberlo hecho, más o menos como David cuando se enredó en problemas con Betsabé. O Cosías, No estaba al frente de batalla como debería haberlo estado, pero estaba en una sala en el piso alto y la Biblia dice que se cayó y quedó herido. Por lo que puedo comprender, la ventana tenía alguna protección como barandal o algo así, pero demasiado débil. Probablemente Ocosías se apoyó contra ese barandal que se dio y el hombre fue a darse contra el suelo quedando herido. La acción que va a hacer habla de la seriedad de sus lesiones. Ahora, haga un alto y piense. Una nación que había sido amigable le declara la guerra y él no lo entiende. Luego, un buen día, mientras evidentemente estaba dedicado simplemente a sus cosas en una sala del piso alto, se cae por la ventana y queda herido. A veces, cuando suceden cosas así, uno quiere hacer un alto y decir, Dios, ¿hay algo que me quieras decir?, Pienso que a veces el mayor problema que el Señor tiene con muchos de nosotros es simplemente captar nuestra atención. Pienso que tal vez fue un último recurso para tratar de resucitar este reino que estaba muriéndose bajo estos terribles dirigentes. Dios estaba tratando de captar la atención de Ocosías, pero Ocosías no estaba oyendo. Es más, todos estos eventos no sirven para otra cosa que para endurecer su corazón. Lo que es evidente en la acción que realizó. Lean conmigo lo que sucedió. Kosías llama a un mensajero, versículo 2. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, "Id y consultad a baal zebub Dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. baal zebub es un hombre que quiere decir señor de las moscas. No sé exactamente lo que esto tiene que ver con la razón por la que mandó hacer la pregunta. Por lo que puedo leer, Tal vez algunas personas en estos días pensaran que las moscas transmitieran enfermedades y puesto que el hombre estaba enfermo y la expresión significa literalmente que tenía fiebre debido a la lesión, quería averiguarlo al señor de las moscas, que era un dios pagano o demonio, si se iba a curar o no. Ocosías es el rey de Israel. que es el pueblo de Dios se había apartado tanto del camino de Dios que cuando lo necesitaba en lugar de acudir a Dios y decirle Dios ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo quiero hacer bien las cosas esta vez lo que hace es llamar a sus mensajeros y les dice vayan a Ecrón y pregúntele a Balzebub si voy a sanarme o no en otras palabras se postró ante un ídolo como saben ustedes amigos y amigas los ídolos No son necesariamente cosas que ponemos en un estante. Un ídolo es cualquier cosa que se interpone en nuestra adoración a Dios. No creo que en todos los años que llevo en el ministerio haya visto más libros que aparecen hoy y que traten sobre la idolatría. Una vez apareció un libro que era una antología de escritos que examina la idolatría en la iglesia moderna. Ustedes. Quedarían sorprendidos si les dijera de algunos ídolos que están metiéndose surrepticiamente en la iglesia de hoy. Pero esto no era nada que pudiera cojinarse con términos almibarados. Era demonología abierta. Hoy lo llamaríamos espiritismo. O Cosías mandó mensajeros para preguntarle a un espíritu maligno respecto a su enfermedad. Bien, sus mensajeros oyeron el encargo, pero... No fueron los únicos. Dios también lo oyó. Leemos en el versículo 3. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los pensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Elías estaba... simplemente dedicado a sus asuntos avanzando hacia el momento de su jubilación esperando su viaje en carro de fuego en pocos días y en realidad no tenía ni idea de que Dios tenía algo especial que quería que hiciera así que Dios le dio un toquecito en el hombro y le dijo Elías literalmente el ángel del Señor es quien vino ese es el Dios del pacto del Antiguo Testamento es una teofanía que quiere decir que es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento teos Dios, faneo representación o manifestación. Es una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento. Así que le dio un toquecito en el hombro Elías y le dijo, «Elías, sal al encuentro de esos mensajeros que están yendo a Ecrón para consultar al Dios perverso Baal, Zebub, y quiero que les preguntes algo por mí. Pregúntales, oigan, ¿acaso creen que no queda Dios en Israel como para que ustedes vayan a Ecrón a consultar con un demonio?» Cualquier similitud con nuestros días sería mera coincidencia Así que Elías hizo como siempre que viene a él la palabra del Señor Obedeció Salió al encuentro de esos mensajeros que se dirigían para cumplir el encargo de Ocosías Noten lo que sucede Por tanto, así ha dicho Jehová Del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás Y Elías se fue Elías encontró a los mensajeros que estaban camino a Ecrón para consultar con Baal, zebub y les dijo Oigan, no hay razón para que vayan a Ecrón, voy a darles la respuesta Regresen y díganle, Ocosías, no vas a salir vivo, eres historia Todo lo que te restan son pocos días Ahora bien, no comprendo por qué estos mensajeros, tal vez unos 50 de ellos la primera vez Le creyeron a Elías y no fueron a Ecrón Pero Debe haber habido algo en Elías y pienso que sé lo que es. Cuando él dijo, regresen y digan Leocosías, vas a morirte. Ni siquiera siguieron hasta Ecrón. Simplemente dieron la vuelta y empezaron a regresar al palacio. Cuando regresaron, según leemos en el versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Lo que está diciéndoles es,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 Tal vez no haya tenido un encuentro personal con Elías, pero sí les garantizo que sentado en las rodillas de su padre, cuando niños, Acab, debe haberle contado sobre Elías. Lo mismo en los relatos al irse a la cama. El hombre que turbó a Israel, el enemigo número uno de Acab, era Elías. Les garantizo que Eucosías sabía de Elías. Y cuando oyó el mensaje, eso hizo impacto en su mente y enseguida dijo, esto me suena familiar, ¿cómo era el hombre? El mensajero dijo, era un hombre vestido de piel de animales con un cinturón de cuero a la cintura. Ocosías entonces dijo, es Elías. Hay algunas personas a quienes uno puede describir, y tan pronto son descritas, uno sabe exactamente de quién se está hablando. Es como, cierta ocasión, en el descanso entre los dos tiempos de un partido de fútbol, empezaron a anunciar la presentación de cierto cantante que uno... Ni sabe si es hombre o mujer. El locutor empezó a anunciarlo y en realidad salí de la habitación porque de verdad me enferma. Uno sabe de inmediato de qué individuo están hablando. Así que eso sucedió con Elías. Ellos dijeron, es un hombre cubierto de pelo y con un cinturón de cuero. Ja, es Elías. Es Elías. Ocosías sabía que Estaba en graves problemas. Así que noten lo que hace enseguida. Manda a Elías a un capitán con 50 hombres. El capitán sale a buscar a Elías y va con 50 soldados. Quiero decir, contra un solo individuo. Se trata nada más que de un alma. Se trata nada más que un viejo profeta. Está casi listo para irse al cielo. No le queda mucho. Apenas un anciano profeta. Pero Cosías le tiene mucho respeto y le tiene miedo. Así que dijo... Lleva unos cincuenta hombres. Busquen al mejor capitán y vayan a buscarlo y tráiganmelo. Ahora, observen lo que sucede. Fueron a buscarlo y ahí estaba Elías, sentado en la cumbre de una colina. ¿Qué está haciendo ahí? Está pensando, meditando, tratando de encontrar la perspectiva de la vida, preguntándose e incluso tal vez elucidando lo que iba a suceder luego. Tal vez esperando porque sabía lo que se avecinaba y queriendo verlos de camino. Así que llegan a él Y en lenguaje militar le dicen, hombre de Dios, el rey dice que vengas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate tú con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta. Fuego cayó del cielo y consumió al capitán y a los cincuenta hombres. Saz, Así, de repente, dice... Si yo soy hombre de Dios, vamos a saberlo al instante. Fuego cayó del cielo. Elías estaba encendido, ¿verdad? Quiero decir que tenía tanto fuego cuando le tocó ir al cielo que lo llevaron en fuego. Así que cayó fuego y consumió a todos y cada uno de los 50 soldados. Bien, le llegó a Ocosías la noticia de lo sucedido, pero Ocosías no va a permitir que le ganen la partida. No me hubiera gustado nada estar en su ejército, dijo. Busquen a otro capitán y a otros cincuenta hombres y vuelvan a buscarlo. Casi me atrevería a apostar que los capitanes procuraban ponerse a buena distancia ese día. Quiero que noten que este hombre viene con más autoridad. Noten lo que dice. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus cincuenta. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. No se limita a decirle que el rey le ordena ir.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 Volvió a enviar a un tercer capitán con sus cincuenta hombres. Este hombre, obviamente, fue más listo que los otros dos. Noten lo que sucede. El tercer capitán fue, llegó y cayó de rodillas delante de Elías. No le dijo ven, ni le dijo ven pronto. Cayó de rodillas ante el profeta y le dijo, «Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos, mi vida, y la vida de estos tus cincuenta siervos». Diplomacia Entonces El ángel del Señor le habló a Elías y le dijo Puedes dejar tranquilos a estos hombres Ve con ellos No les tengas miedo Así que Elías se levantó Y fue con este tercer hombre al rey Ahora Elías va a tener la oportunidad De ir a decirle al rey Lo que le ha estado diciendo en sus mensajes hasta aquí Entra directamente a la presencia del rey No tiene miedo Como ven Cuando uno está en el poder de Dios, cuando uno sabe que el poder de Dios está en la vida de uno y uno tiene la razón, no tiene por qué tener miedo, entra directamente a la presencia del malvado Cosías y le dice, y le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Crom, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ahora, Permítanme pedirles que hagan memoria de un momento previo. ¿Recuerdan el episodio cuando Dios le dijo a Cap que iba a morir? ¿Qué hizo Cap? Por lo menos, momentáneamente se arrepintió y Dios le concedió unos cuantos años más. Uno podría pensar que tal vez Ocosías recordaría eso, pero parece que no. Leemos en el versículo 17...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 No le agradó a Dios que Josafat hubiera hecho ese acuerdo con un rey malvado, así que todos los barcos naufragaron. Eso, eso también acabó en desastre. De modo que la vida de este individuo se esfuma. En realidad, no tuvo nada de éxito. Conforme a la palabra del Señor, el hombre muere. Esta es una historia muy interesante, por supuesto. Hay muchas preguntas que vienen a la mente al leer un relato como este en el Antiguo Testamento, No falta quien critique la historia diciendo ¿Qué clase de Dios es ese que envía fuego del cielo para que consuma a cien hombres sin más ni más? Es la clase de Dios celoso que había advertido a su pueblo Vez tras vez que no aguantara la idolatría Es la clase de Dios celoso que no permite que el hombre que lo representa ante el pueblo Corrompa la moral de su pueblo sin intervenir y hacer algo al respecto ¿Sigue haciendo Dios eso? Quiero que busquen en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. En el Nuevo Testamento tenemos el relato de lo que sucedió un día cuando Jesús estaba con sus discípulos pasando por cierto lugar. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Para refrescar nuestra memoria, detengámonos ahí por un momento. Estamos a fines del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Había llegado el momento en que debía dirigirse a Jerusalén, la ciudad en donde sería rechazado y a la larga sufriría y moriría. En lugar de rodear a Samaria, Como lo hacían la mayoría de judíos en sus días, Jesús decidió atravesar directamente Samaria como lo había hecho otras veces en su ministerio. Mandó unos cuantos mensajeros para que le prepararan alojamiento de modo de tener un lugar donde quedarse. Pero en una de esas ciudades no le quisieron dar alojamiento. Se nos dice que fue porque Jesús se dirigía a Jerusalén. Los samaritanos... eran descendientes de los paganos que el rey de Asiria había puesto ahí unos 700 años atrás ellos se habían casado con las israelitas que habían quedado y habían formado su propia religión que reconocía solo los primeros cinco libros de Moisés en el Antiguo Testamento establecieron en el monte Jesimín un templo rival al que había en Jerusalén cuando estos samaritanos notaron que Jesús se dirigía al templo de Jerusalén no le mostraron ninguna hospitalidad no le permitieron que se quedara ahí bien cuando los discípulos oyeron esto no les gustó nada la Biblia nos dice en el versículo 54 viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? por eso a estos dos Se les apodó hijos del trueno. Querían que cayera fuego sobre esos samaritanos porque le habían hecho a Jesús lo que había sucedido en tiempos de Elías. Así que querían que cayera fuego del cielo y los consumiera. Quiero que escuchen lo que Jesús dijo. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. y se fueron a otra aldea. Quiero hablarles, por un momento, del por qué cayó fuego en el tiempo de Elías y Jesús no permitió que cayera fuego en sus días. Todo se debe a que Dios hace cosas diferentes en tiempos diferentes. por razones diferentes. En el Antiguo Testamento, bajo una teocracia, bajo la monarquía, cuando se suponía que el pueblo de Dios debía ser un reflejo absoluto de Jehová Dios, su rey, cuando ellos caían en la idolatría, muchas veces Dios usó a otras naciones, incluso más perversas, para castigarlos. Pero cuando Jesucristo vino y fue colgado en la cruz, pagó la pena de nuestros pecados y llegó la era de la gracia. Durante este periodo de tiempo, aun cuando hay ocasiones periódicas, como he mencionado a modo de ilustración en la que Dios extiende su mano y hay castigo evidente, el método regular de Dios en la actualidad para lidiar con la rebelión no es enviar fuego del cielo, sino enviar el amor del Señor Jesucristo mediante su pueblo a las vidas de los rebeldes y por la gracia de Dios amarlos y guiarlos al arrepentimiento. Pero vendrá un día... en el futuro cuando Dios por lo menos por un breve tiempo volverá al método del antiguo testamento durante ese tiempo caerá el juicio y caerá fuego sobre la tierra tal como sucedió en días de Elías pero escuche y estas son buenas noticias no vivimos en días de Elías ni estamos viviendo todavía en el tiempo del juicio futuro vivimos en ese paréntesis llamado la edad de la gracia así que Amigos y amigas, ¿no es maravilloso saber que Dios puede encender fuego en nuestros corazones, un fuego de amor que extiende su abrazo para tocar el corazón más rebelde y atraerlo a Jesús? ¿No es maravilloso saber que cuando hay padres que tienen hijos rebeldes, pueden orar por esos hijos rebeldes, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, conducirlos de vuelta al lugar de arrepentimiento en donde puedan volver al camino de Dios? no tenemos que pedir que caiga fuego del cielo porque Dios ha puesto en nuestros corazones el fuego de su gracia y esta es una fuerza poderosa en este día y era anhelo profundamente que en los corazones de todos ustedes así como en mi corazón como pastor que haya ese fuego de la gracia de Dios en forma evidente quiero que la gente sepa cuando asiste a esta iglesia que es un lugar en el que podemos amar a personas que tal vez no sean iguales a nosotros, que tal vez no estén andando como deberían andar y que haya un sentido evidente de que la gracia de Dios está obrando en este lugar realmente pienso que si podemos captar la visión de nuestro tiempo en estos días Dios puede usar este espíritu para estimular un despertamiento espiritual en esta comunidad conforme Su amor se derrama mediante su pueblo. Esto nos trae al final de esta discusión. Todavía nos queda una lección más en la vida de Elías y es una lección que usted no querrá perderse. Es la historia de cómo Dios se lleva a Elías al cielo en una carroza de fuego. Le recuerdo que el manual Fuego del Cielo está disponible por primera vez en español. No deje para mañana lo que puede hacer hoy y ordene su ejemplar. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta el lunes. Gracias por sintonizar.